Así que bueno, estos son los puntos centrales eh, que hoy ya es ley. Hay otros temas que pasaron relacionados con la seguridad por la Cámara de Diputados, como, insisto, dotar de más recursos a las patrullas rurales, un proyecto de Jorge que el ex dirigente de carva que esperemos tener tiempo de compartir el, lo que él nos explica acerca de esto. A las 20 y 10 minutos, una pausa, y ya estamos en contacto con... Eh, dirigentes de la central de trabajadores argentinos antes de arrancar asegúrate nativa seguros protege tu vehículo con una cobertura a medida seguro Y las veinte y diez minutos me quiere decir la temperatura, señor Ripino. La temperatura actual en la ciudad de Olavarría, diez grados siete décimas, su humedad 45% Bueno, y con esta temperatura, entonces, una fresca noche me parece Un que frijito, hace, ¿no? Sí, sí. Bueno, a lo mejor hay calor en la sede de la CTA y del SUTEBA, porque hoy eran las elecciones, se votó de 8 a 18 vamos a ver qué pasa. Alex y ese, buenas noches, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Alicia, buenas noches para todos los oyentes. Bueno, ¿qué ha pasado en las elecciones de hoy? Bueno, la verdad es que ha sido una jornada que que nos llena de orgullo, estamos contentísimos porque ha sido una jornada ejemplar de ejercicio de la democracia. Nosotros estamos sumamente contentos de saber que estamos respaldados, que somos dirigentes, que estamos en el lugar que estamos porque los afiliados así lo así lo expresan con su voto. Y bueno, hoy la verdad que esa, esa jornada la coronamos con un triunfo de la lista 10, la lista que eh, junto con Eduardo Santellán eh, encabezamos acá en, en la regional Olavarría y bueno y Roberto Varadel en la provincia y Hugo Yasky en, en, en, a nivel nacional. Eh, nosotros tenemos 825 personas que votaron, compañeros que han votado en Olavarría y bueno de ese total el 59%... Eh, votó a la lista 10 y bueno, el 35% lo hizo por la lista 1, que son las que las listas que más votos han tenido. Están descorchando ahí, eh, digamos, qué es lo que se <risa> siente. Tenemos tenemos acá los chicos de la juventud de la CTA que son realmente un orgullo para nosotros que están <risa> vienen han venido a festejar acá a la puerta de la CTA. Este, y la verdad que también es otro motivo de orgullo para nosotros, este, son los chicos que continuamente nos están dando pilas y bueno, con ellos estamos tratando de renovar este, y formar nuevos cuadros para la, para la dirigencia eh, social y sindical. Bien, o sea, ganó el oficialismo en todos los estamentos eh, y con eso lo que decía la oposición, el acompañamiento a las medidas eh, públicas del gobierno nacional. Eh, sí, a, a, a muchas de las medidas que nosotros hemos dicho que siempre hemos acompañado, hemos apoyado, esos reclamos históricos que teníamos de la central... Y bueno, siempre eh, siempre hemos dicho eso, nunca dijimos otra cosa, nunca quisimos vender el gato por liebre y entiendo que hoy si la gente nos ha dado el respaldo con su voto también de alguna manera está respaldando esta, esta posición que ha tomado la, la central. Y ese enola se traduce ese acompañamiento hacia las políticas eh, totalmente hacia las políticas de José Severi o no tanto. Eh, son planos diferentes, digamos, no no no no necesariamente están vinculados. O sea, que no acompañan tanto. No, no, la verdad es que no, no, yo no haría, no, no, no haría un, una relación, digamos, este, inmediata o directa entre una cosa y otra, digamos, ¿no? Este, las cosas, me parece a mí que esto, nosotros de lo que hablamos es de la conducción de de una organización como la CTA, donde hay sindicatos, organizaciones sociales, y lo que elegimos nosotros nosotros es eso, y lo hicimos en base a, a, a proponer y, y en base a, a pensar cuál es el modelo descentral que queremos y el proyecto del país que queremos. Después, de ahí en más, empezar a traducir, bueno, puede ser este a veces eh, empezar a a sacar cuentas y deducciones en base a eso, en algún caso puede ser este aproximado y en otro no. Yo por el momento no, no no arriesgaría ningún este en ese sentido ninguna ningún pronóstico. Digamos. y ese usted dice que votaron 825 personas en total en la ciudad de la Barría. Eh, es eh, aparentemente un No es un número muy, muy importante para lo que es una central de trabajadores, digamos, ¿no? ¿O, o sí lo es? ¿Lo consideran un buen número? No, bueno, nosotros tenemos una el, en, tenemos, eh, en total en la regional unos algo más de 3.000 afiliados, contando la Prida, la Madrid y Olavarría. Eso integra y bolívar perdón integra la regional este bueno esos son los afiliados que tenemos la verdad no sé si son muchos o pocos pero son los que tenemos de la de, la, de las sindicatos y organizaciones que, que integramos a la central. Seguramente uno de los eh, proyectos ahora será, eh, probablemente digo, avanzar para poder cubrir a mayor número de gremios, o cómo piensan moverse en ese sentido. Sí, la verdad es que nosotros una cosa que estamos reclamándole a este gobierno y a los anteriores eh, para poder crecer en ese sentido es el reconocimiento y la obtención de la personería gremial que nos colocaría obviamente en mejores condiciones, digamos de alguna manera nos blanquearía, Nos daría el DNI, nos daría este, la identidad este, legal y, y eso nos permitiría, obviamente, pegar un salto cuantitativo y cualitativo de la organización. ¿Cómo es su relación aquí con la gente de la CGT, que bueno, ahora está ahí, que no, no se sabe quién conduce todavía? No, bueno, nosotros eh, somos una central que tenemos características distintas a, a la CGT pero también reconocemos eh, en ese lugar a muchos dirigentes eh, bueno muy trabajadores honestos y que bueno y que luchan también como nosotros este, quizá con otros con otras formas con otras con otra idiosincrasia pero en un lugar eh, tenemos un mismo objetivo que es la defensa del salario de los trabajadores eh, la lucha contra el trabajo en negro eh, la lucha por los por por estar al lado de los sectores que más lo necesitan los sectores populares bien así que en ese sentido me parece que en, en, en algún punto tenemos un, tenemos algunas cosas importantes de coincidencia uh -huh. bueno no pod la verdad es que si no coincidieran en la defensa del trabajador y los, de los salarios ninguna podría llamarse central obrera ¿no? <risa> sí, sí, okay. es, es como como obvio y básico eso el ABC es no. así pero bueno pero tenemos mecanismos de funcionamiento distintos viendo ¿no? y ese cuando reasume Creo que la verdad que hay que esperar porque eh, van, se van a hacer todos los actos de, de, de reasunción juntos a nivel nacional, provincial y local y bueno, no tenemos la fecha aún. ¿Por cuántos años usted ha sido reelecto? Por un periodo de cuatro años, que son los periodos que, que tiene la central para toda su para todos sus dirigentes. Uh -huh. eh, usted, eh, por razones laborales, no estaba, eh, eso al menos tengo entendido, muchos días aquí en Olavarría, digamos, conducir una central obrera, el no es, eh, digamos, al no estar aquí, a no ser que haya cambiado esa situación, ¿dificulta o no es obstáculo? No, bueno, es un poco una característica... De, de, de, de, de algunos dirigentes que tenemos responsabilidades en distintos sectores, ¿no? Yo integro la, la conducción provincial del SUTEBA también y, bueno, eso me obliga a veces a estar un par de días fuera de la ciudad. Este, y, bueno, eso, por un lado, a veces este es puede verse como una limitación y a veces también... este y eh, bueno ofrece otras posibilidades este, y, y para, para mejorar en, la, en el trabajo no eh, le hago una última pregunta eh, y, y, y por supuesto vamos a hacer breves tanto desde mi pregunta como su respuesta y es que la cgt por ejemplo ha acompañado a los trabajadores del frigorífico que se ha cerrado en azul en el caso de la cta es propósito acompañarlos o en todo caso cuál es la visión y sí, nosotros estuvimos desde el primer momento los compañeros nuestros de, de la cta sobre todo Todos los compañeros del suteba estuvieron eh, a, a primera hora de la mañana del, del primer día que no dejaron eh, entrar a los trabajadores a la fábrica eh, y acompañamos por supuesto pero hoy había negociaciones por, por lo menos eh, sí, no pero... sé si han acompañado en esta ocasión nosotros tenemos este nos hemos puesto a disposición los compañeros eh, bueno están están Eh, ellos están integrando una organización de la CGT, pero nosotros igual nos hemos puesto a su disposición. Lo, lo han hecho, no lo he hecho yo personalmente, sino que nosotros tenemos, obviamente, en azul otros compañeros que integran la, la central. Este, pero No solamente hemos estado a disposición de los compañeros de FASA, sino que eh, si así lo requieren, vamos a acompañarlos, por supuesto. Bien, y ese le agradecemos muchísimo. Bueno, felicitaciones por este triunfo. Bueno, le agradezco a Alicia y déjeme mandarle un saludo muy especial a, a toda la gente eh, que se acercó a votar. Y bueno, y un y uno más especial aún a una a aquellos que nos, nos eligió para que para darnos la responsabilidad de estar en la conducción por cuatro años más. Buenas noches. Buenas noches, Alicia. 20 horas 10 y 19 minutos. ¿Qué temperatura, Cristian? 10 grados 4 décimas la temperatura, humedad 46%. Hola, Chile, todas los filtros y lubricantes ALS al servicio de la industria, el campo y la ciudad, como distribuidor oficial de los productos Total, Elf, Valvoline y